Con todos los que pasan muy cerca, hay muchos atrevidos que andan al salto por p e l l i z c a Oh,、awesome. fuck.